A ver, jódeme vivo eh, tener que cortar la emisión de Anábasis, aunque se hayan enlatado eh, eh, a mí jódeme vivo, pero que yo lo que es, lo que hay? ¿Qué es, lo que hay? Joder, ¿qué empieza Nedonia say a They, say a and then they the costumes outline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 At last the 1998 show The situation tragedy Grand Alpha slick with soap Cliffhangers with no hope The water the gallery The flooded gallery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 Oh mm -hmm. ¿Y ¿Por qué coño no suena la música de fondue? Oye, estoy mosqueándome, ¿eh? Vamos a ver Ah, tengo que dar el play, si no no suena Cajo la puta Pero eso no un no bien puesto en, en lado. Vamos a ver, que oye, que tengo que adivinarlo yo ¿Eh? Hostia Sí, claro eh, Sí, pa, pa, es muy fácil, ¿no? Joder, claro que tienes que dar el play para que suene? ¿eh? Como si... Joder Oye, los Estados Unidos de América, eh, que yo uno de los sitios más importantes de, del mundo, eh, y, y ahí la, la capital del mundo libre, me parece que lo llamen, oye, pues allí, eh, ponense demandes eh, por, porque un cuchillo no trae instrucciones del ya para el que corta. Eh, eh, porque tú curtias eh, con un cuchillo... ...y dices, ay, ay, claro, yo, yo, yo, yo, yo qué sé, como digo yo, a saber porque él ya oye por el que cortaba... Claro, entonces, jajón la puta, ¿eh?, y le mandes a la fabricante y ganes, ¿eh?, y, y tienen que, que pagarte unos unes perres, hostia... ...hostia, y también otra movida que me encontraron a mí de los Estados Unidos, que por lo visto, ¿eh?, por lo visto los parasoles de los coches... Este, este cartón que despliegues ¿eh? bueno, que tenga quemador de dinosaurio muerto cuando lo dejes al, al sol ¿eh? Coño, pues falla efecto invernadero por cierto una buena manera de, de explicar y de comprender el efecto invernadero estoy haciendo un taparlo ¿eh? luego voy con lo del cartonín que se despliega ¿eh? pero ahora ya que salió este tema de, del efecto invernadero pues también quiero aprovechar para pa contarlo ¿eh? ...teniendo en cuenta que ya no hay... Ah, ...dicen que hay... todavía nos quedan tres años para racionar... ...yo mentira, hay una hay marcha atrás... ...estamos jodidos, ¿eh? ...esto va a la puta mierda... ...entonces bueno, pues... sí, ...mira, y si queréis... tener la ilustre aprendía... ...si queréis abrir los grifos... Y, ...y dejarlos echar... ...si queréis pisar a fondo... ...al 124... ...yo no queden sea 124... <ríe> ...chupávela de mi madre, eso sí que va a mentir... Facelo, joder, vamos, todos a tomar por culo. Llegué el otro día que, que hubiera la ciudad más contaminada, Asturias y Castures, y uno de los puntos más contaminados de España y por ende de Europa. Y estoy. Ye... A ver, yo que no tengo casi olfato, eh, porque en mi sentido el olfato está bastante perjudicado. Oye, voy por la calle, igual mal. Pescalcio, en vez de que hubo el mal, igual a mierda. a toda esa mierda, que después respiramos, la respiramos, pero, pero ya no, en antes todavía podíamos decir, ay, vamos a quitar esto, vamos a quitar lo otro, vamos a ver si dejamos de emitir, mierda, joder, esto ya es todo a tomar por culo, estamos viviendo los, los últimos años, estamos viviendo los últimos años, eh, no sé, en, en, en poco tiempo llegará la distopía, ¿eh? llegará la distopía y... y pasaremos les putes los que quedemos yo, igual no quedo, yo nunca quedo igual no llega a pasar les putes ¿eh? habrá otros que les pasen más putes que yo qué sé yo joder cago en la ley yo estaba con lo de los con lo de los cartonucos eso de, de para quitar el sol del coche ¿eh? que que por pues, no pongas les, les como no ponga las instrucciones ¿eh? es el que dice: no empiece a, a conducir en antes de, de quitar el, el coso este. Claro, por pues, esta a conducir, estrelliste, porque claro, si te has supuesto en el parabrisas, no ves. ¿Eh? Y entonces, como claro, no ves, pues estrelliste contra uno que viene, o, o contra un árbol, o con, contra lo que sea. Estrelliste, ahí es la cuestión. Y claro, desde tú, hostia, pero claro, a mí nadie me dijo que, que había que quitarlo para conducir Y entonces mandes al fabricante y ganes y paguen tus perros ¿Mm? Bueno, si no morriste en el accidente, pues o quedaste, qué sé yo ¿eh? Tú llevas más de alguna cosa que, que tú consideres importante Porque claro, ya sabéis que la, la discapacidad lleva ¿eh? un, un concepto que se construye también en función de en función del del contexto el contexto puede ser de muchos tipos eh, si quedes jodido de una mano pero pues, bueno que te, te la otra y tampoco tienes así aficiones que impliquen las dos manos pues, pues, qué sé yo pues si te presta escribir pues escribes con una ¿eh? si te si te presta rascate rásquete con una nada más no hace falta dos a ver entendámonos no que puedes hacer un montón de cosas con una mano Pero hay amigos, si tú ya es aficionado a, a tocar la guitarra, o a tocar la trompeta, o a tocar, ¿eh? Dices, joder, vaya putada, ahora con una como fue, no tengo falta de tres dos. Todavía, yo qué sé, igual si ya es aficionado a tocar el piano, pues supongo que habrá piezas de piano que se puedan tocar con una mano una más, ¿no? No sé, digo yo, digo yo, no tengo ni puta idea. Pero bueno, eh, si hubiera traído instrucciones, eh, el, el cartonuco ese que se despliega en el parabrisas, pues a lo mejor no había, eh, había falta de, eh, de, de andar aquí pensando que si me presta el piano y hay piezas para tocarles con una mano o con los dos. No, no pasaba nada, ¿eh? porque venía avisado. Avisada a la cosa, pues llega como esto del, del reproductor de la música de fondo. ¿Mm? ¿Por qué tengo yo que saber que, que tengo que dar al play para que suene? ¿eh? Si nadie me lo avisa, y más, ¿por qué se supone que tengo yo que saber que si triángulo y sos y soseles y oye? Olvidó el, el el triángulo rectángulo. Si me acuerdo, si me acuerdo cuál y. Pero, pero isósceles y escaleno, no me acuerdo cuáles tienen. Bueno, no sé, uno de esos. ¿Por qué voy a saber yo que tengo que que que calcar ese ese triangulín isósceles o escaleno? ¿Brugué? A ver, ¿qué qué se supone que nací aprendiu No, no, no, aprendidos no hacemos naide Aprendidos no hacemos naide, de estas cosas. apréndese se, aprende claro. Si no nos la explica naide cómo vamos a cómo vamos a saberles. que de últimamente, de un tiempo a esta parte, ¿eh? Eh, está de moda el, el no poner instrucciones en las cosas, o poner instrucciones muy bajas, como si todo el mundo supiera de todo. ¿eh? Y claro, eh, si te enfrentes a una cosa nueva, una cosa novedosa, puede ser que no la conoces bien. Y, y puede ser que oye, pues la persona diga, hostia, cago en la ley. Y esto cómo se fae? Eh? Y entonces es muy habitual que te digan, instrucciones en, en tal sitio en internet, en www.no sé qué hostis. Y claro, igual la persona te dice, madre de Dios, pero si, si yo no sé andar por internet, todavía queda gente, eh? sí, todavía queda gente que no sabe andar por internet. ¿Mm? yo todavía tuve con un paisano y tampoco vos penséis pensé que yo era tan mayor, ¿eh? No llegaba al medio siglo, no llegaba al medio siglo, o no sea, ni tenía puta idea de todas esas historias, ni tenía ningún interés en aprenderles, ¿eh? Además, además eso, que hoy en día ya parece que que llega ese obligatorio, llega es obligatorio y hay mucha gente digo y eso de joder, igual me dice, no, eh, no tengo ningún interés en aprender esas historias, ¿para qué? ¿Para qué les quiero yo? ¿Y cuánto yo sé eso de y que Tú, por ejemplo, si vas a buscar trabajo, ¿eh? Nadie te va a preguntar ya si sabes, pero luego a lo mejor tienes que usarlo. Dicen, joder, pero tendrán que avisarte. Digo, no, no, no, no te avisen de la misma manera que, que nadie. Tú vas a una entrevista de trabajo y nadie te pregunta si sabes leer, ¿eh? <ríe> y luego dante, pues a lo mejor te dan las órdenes del día, ¿eh? el plan de trabajo del día. dándole un papelín, pero nadie te pregunta si sabes leer. Cuando dices eso a la gente dice, joder, claro, normal, mas, oye, entiéndese que el llegar sabemos todos, ¿no? Eh, pues, pues empieza a entenderse que, eh, que andar con, con los con el internet y con los eh, con el correo electrónico, y con el Word y con todas esas cosas, que también sabemos todos. Eh, pues, no, pero es mentira, todavía no sabemos todos. Todavía no sabe todo el mundo. ¿eh? Todavía no sabe todo el mundo andar por internet. ¿Cómo coño va a mirar las instrucciones? Hostia, si no sabe andar por internet. y que vamos a ver y todo es extremadamente complicado claro a mí yo abro ah un poquillo de de, lo, de ordenadores entonces abro el reproductor y bueno pues a ver no vos engaño a ver joder voy a decir la verdad fue un puto despista se había de sobra que tenía que dar al play ¿eh? Pero bueno, fue un despiste y yo hice este comentario jocoso ¿eh? de que no tenía por qué saber. Y como cuando, si un sitio en el que trabajo, eh, resulta que, que tenemos una maquinina de café para hacernos un cafetín, si nos apetece ¿eh? tomar un cafetín mientras mientras estamos estamos allí, allí esclavizados. Y bueno, pues eh, yo una maquinina de esas de, de cápsules, ¿eh? de eso que está de moda agora, de café en cápsules y claro a veces pues hay que De cuando pones ahí la taza de bajo de caño la máquina tiene un caño Pel que sale el café metes la cápsula por otro sitio por otro foraco y tal y das un botonuco y empieza empieza a agarrar agua de un depósito que tiene de agua pasa la por la cápsula y salte un salte un café Claro, que acordarse de, de, de, de poner la cápsula, porque si no pones la cápsula, la máquina furrola igual, ¿viste? Y no pusiste la cápsula, problema tuyo, y yo furrola igual, yo, yo agarro el agua del depósito y echo la pelcaño. Claro, no, no, no sale nada. O bueno, si hay una cápsula metida de, de otro que el aficionante, antes si y no la quitó, pues salen de allí agua sucia, básicamente, ¿eh? con lo poco que queda y yo bueno pues como me gusta hacerme gracioso pues gracioso por la vida de vez en cuando tres veces no eh tres veces voy de de triste no sé en antes iba de malu antes iba pues muchos años eh muchos años iba de malu y asustaba a la gente ya no hice el caso ya no hice el caso hay muchos años que ya no hice el caso que ya era un asustonaje al revés asustón me yo de los demás los demás metenme miedo metenme miedo pero pero bueno lo dicho ahora de de malo ya no voy de vez en cuando voy de triste y otras veces voy desgracioso por la vida Madre de Dios, ¿quién me lo iba a decir a mí, eh? Cuando ya era yo era un rapacín tan tan tímido, tan tal, ¿quién me iba a decir que iba a acabar siendo desgracioso de por la vida? pero sí, voy de gracioso por la vida y entonces a veces pues, se me escaece ¿eh? a mí lo de meter la capsulina en el, ¿eh? el foraquín de la, de la maquinina y entonces oye, pongo la taza abajo el caño, doy el botón y sale agua sucio ¿eh? agua sucia agua bastante sucio por bueno, pues, la cápsula más vieja que tuviera allí y quedarme mirando, quedarme mirando para ello ¿eh? y, y, y pues, igual hay compañeros alrededor y digo ya eso de ah, claro Si no meto la cápsula, no sale el café, eh, supongo que miren para mí, no sé si se si asumen que, que voy de su por la vida, o miren para mí como si fuera un no sé, un retardado o, o de algo pelestiro Tampoco ya es una cosa que me esmoleza, que eh. <risa> Vamos, que, que yo duermo bien igual, ¿no? no me quita, no me quita el sueño a mí el coser de, de lo que piensen de mí. Pero alguna vez sí me quitó. Ya os digo, ¿eh? hay muchos años y ya era, ya era, de otra manera. Pues está a mí eso de, de mal pela vida, ¿eh? de ir metiendo miedo. ¿eh? Curiosamente, porque ya os digo que de, de, si he si, miedo, a ver, no sé, yo, yo iba a decir eso de nunca mató una mosca y es mentira. Yo tengo mataes muchas, muchas mosques. sí, como como mucha gente, no toda la gente, seguramente, seguramente que hai alguna persona que no mató una mosca en la vida. Vale, sí, porque qué no mambela? Hostia, a ver, gente pató y seguramente habrá habrá perfectamente gente que que nunca en la vida mató una mosca. Oye, ¿por qué no? Yo sí, yo maté, yo maté muchas mosques A ver, pienso que cuando digo eso de no maté una mosca, bueno pues si en sentido figurado que normalmente en un bueno, casi casi en un difícil daño a, a nadie no soy yo de mancar a los demás ¿eh? no sé pero si sí, mosques y maté de fecho el me mira acuérdome una vez que mató un montón de insectos no ingieren mosques pero yo una yo una cosa de esas que tengo que tengo graba es graba es una cabeza voy ¿eh? bueno, pues, contamos la que pasó hoy en la radio y, y, y vamos aquí a contar contarles mis intimidades y les mis movides además yo como como de no soy de de psicoanalista ni al psicólogo ni esas cosas, de hecho la mayoría de todos estos temas parecen bavalláis, eh. Todos no, todos no, a ver, hay hay cosas series, ¿eh? Entelo y y cosas que sirven para parchar un habitua a personas que que a lo mejor tienen bueno, pues problemas de de algún tipo de, pues pues de la clase que sea, problemas psicológicos y van un psicólogo y y curen o melloren o tal, por haberlos ahí los hasta que van al psicoanalista y curen, pero bueno, a ver que también los hay que que van a que sejo al al santón que que baila, baila alguna danza curativa mientras va chocar unos palos y también me lloren, efecto placebo, la voluntad humana, oye, increíble, ¿eh? increíble el poder que tiene, lo que pasa es que bueno, hay que buscar maneras de, de vehicular, ¿eh? de vehicular esa, esa voluntad, a lo mejor conscientemente, mmm, pues hay muchas personas que son incapaces de, de, de poner esa voluntad en ejercicio para pa manejar, ...de manera voluntaria, valga la redundancia... ...pues, bueno, sistemas o funciones eh, orgánicas... ...que normalmente forulen de, de manera automática... ¿Mm? Bueno, pues la, la cuestión, de que... Eh, ¿de qué estaba yo falando? con <risa> la ley, Ah, sí, de lo del psicoanálisis, que por haber gente que va al psicoanalista, digo, y, oh, y cuenta que me llora, que descubre cosas de sí mismo, le yo no voy al psicoanalista, no me da, ¿eh? ¿para qué? A ver, por Dios, ¿para qué voy a ir al psicoanalista? Además teniendo radio cuca. Tengo la Radio Cuca, tengo Anedonia, para poder venir aquí a, a, a contarles mis miserias y mis interioridades. No hay problema. Y luego yo, que pan arriba soy un paranoico tremendo, pongoles en internet para que le sienta cualquiera. Jajo la ley. Incoherente, incoherente absoluto. ¿eh? Soy anedónico miserable. Eso por, por, vamos, por antonomasia. Eh, hay mucho tiempo que no digo el resto de los meus apellidos. Hay, hay tiempo que no digo que soy el anedónico miserable, si, sí, soy el anedónico miserable, y además antes decía que yo era apofénico hay últimamente soy poco apofénico, claro llevo tanto tiempo haciendo este puñetero programa que, que hubo tiempo para que se me pasara la apofenia, para que la volviera a agarrar y para que se me volviera a pasar ahora es un poco apofénico tuvo una época de una apofenia gorda con el número 23, yo tenía la sensación de que veía el número 23 por, por un montón de sitios pero ya eso pasó Se me ya ya no veo ya no veo el número 23, ¿Qué más ya era ya era el anedónico miserable, el apofénico eh, fotofóbico eh, fotofóbico, eso sigo siendo eh. yo pienso que sí, sigo haciendo el, el, el programa este, anedonia, sigo haciéndolo a, a oscures ahora mismo la única la única luz que tengo ¿eh? y es la de la del monitor la que he echa el monitor bueno y hay un par de luces de cines Bendés, hay hay tres historias que no sé qué son pero bueno que son pilotinos y ¿eh? tampoco vos queréis no, no una llume nada <risa> vamos a ver vamos a ser como hay que ser y digo voslo no una llume nada eh, y pena porque ángel el técnico es ¿eh? puso aquí una una banda de una banda de LEDs de en de a más de un no sé cómo llamar a esto, en vaso de, en de una consola, un cachumesa elevada para poner los monitores y la de madre, de manera que no me, no me da no me da la en los huellos, ¿eh? porque yo sigo siendo fotofóbico. Decía que pena porque pues bueno, joder, ya que la tengo, tener que tener la prendida. No, no tener la prendida, eh, la la mayoría del tiempo lo que lo único que apago a veces es por hacer la gracia, como ahora ¿eh? como ahora que la apague para hacer la gracia y para decir, ah, oh, estoy haciendo este programa extremadamente oscuro y tal bueno, pues sí, eh, fue algo muy oscuro ¿eh? eh, apofénico fotofóbico, hiperacúsico bueno, sigo siendo hiperacúsico también, hiperacúsico de lo de eso de sonidos que para el resto de la gente son... normales ¿eh? a mí abulten insoportables ¿eh? hay sonidos que cualquiera bueno pues va por la calle y, y siente esos sonidos y yo oh, joder pues no pasa nada sigue por adelante, pero pues estará ni más era más sagrada de más desagradables pero sigue hostia yo pongo malísimo uf yo mira yo que sé yo voy por la, por la calle y Y, y suenan clasones y es desagradable en general a la masa la, de la gente no le gusta que, que toquen los, los clásones, clasones pero bueno eh, a mí ya no ya que no me gusta y que pongo muy malo o sea ah, como si me doliera la, la cabeza y en ese momento yo como si me diera una hostia de verdad que sí que ya sin a joder ¿Eh? Pues si no decís vosotros y qué falla un hiperacósico haciendo radio porque gustanme las dios la radio aquí los sonidos no son desagradables aquí los sonidos son bastante bastante agradables no sí joder y, pues, bueno y si no son desagradables con apagarlas <risa> oye todos los que tenéis ahí que no me os presta lo que tal pues apagáis Apagáis o cambiáis de emisora que también puede también puede hacerse pero bueno lo dicho yo tengo tengo este sitio para con tales míos miséries. entonces pa que voy a dir al psicoanalista? Pa que voy a dir al psicólogo? Pa eso está Radio Cuca, pa eso está Nedonia, pa eso está el 107.3 de la frecuencia modulada, pa eso está www.radiocuca.org pa eso y pa otras cosas, non. Pa eso está el archivo.org. habéis ¿Eh? punto chive.org y sentís, descargáis un, algún podcast de Anedonia y sentís miseria esa raya podéis sentir vos psicólogos vosotros mismos sí, porque ¿qué es lo que hace un psicólogo? Básicamente escuchar, ¿eh? sentir lo que dice otra persona apenas tengo que intervenir ¿eh? con consentir, hombre, a ver, si interviene y dice cosas coherentes, pues bien, <risa> pues hay un gabito a la persona. La mayoría no dicen cosas coherentes, la mayoría dicen babayá, esas aprendíes y tal, ¿eh? y se, no sé, se orna un ornato guapo de, de cosas rimbombantes y, y palabras técnicas y tal, y hostia, ya está, todo arreglado. ¿eh? A ver, vale, que no tenía por qué meterme tanto con, con, con esto, pero bueno, oye, como lo conozco desde dentro bastante bien, pues bueno, eh, sé hasta qué punto, y una baballada, mucho de ello. Vale, no me fegáis mucho caso, joder, que hoy estoy, estoy raro, estoy raro. Eh, no te tuve la miseria esa que me pasaba a mí con los insectos, yo que decía que nos mataba una mosca, bueno, no lo decía, yo decía que yo matar, maté, maté muchas mosques. muchas, muchas mosques. ...la verdad que la mosca hay un bicho muy desagradable... ...o por lo menos a mí me también muy desagradable... ...a otras personas igual no... ...a ¿Eh? otras personas igual... Oye, ...pues un insecto como como otro cualquiera... me general los insectos... ...na, yo te iba a decir... ...en general los insectos son desagradables... ...no necesariamente hay insectos que no son desagradables... ...a mí, qué sé yo... La, eh, ...a ver, les carranches son desagradables porque... Se te, se te pegan a ti, se, se, te chupan la sangre, va, y no yo guapo, y luego no, no hay Dios quien le saque. Vas por un sitio que haya felechos y que haya ganado y tal, y me quedan con la madre, saltante, agarrense ahí, hostia, que luego les encuentres, ay madre, que hay esto negro que tengo ahí, hostia, una carrancha. ¿Cómo coño quito la carrancha? <risa> hostia, putada, ¿no? Bueno, y un insecto desagradable, hermano, no hay un insecto, y un arácnido. ...que después voy a hablar de los arácnidos... ...porque en general... ...los más de los arácnidos sí que me caen... ...sí que me caen muy bien... ...no sé... ...pero hay insectos también que son agradables... ¿eh? ...que no, no son arácnidos... ...no sé, por ejemplo... ...los renchines... ...joder, los renchinos a mí... ...hostia... ...son muy agradables... ...eh... ...a mí... veo los y préstame... ...les abellis... ...hay gente que ellos tienen miedo... Yo, ...yo tengo miedo... ...a mí les abelles. ...parecen unos bichinos muy agradables... Los renchinos va ah, por demás. Además, pues, en no tiene ningún miedo. Pues, se te perro a ti. ya en un guapino Son guapinos, joder, así. Colorados con, con, los, con, les, con, los, con los topos negros y tal. A mí préstenme. qué sé yo, hay gente para toda, Hay gente que no le presten. Joder, ¿eh? hombre. Como ese otro bicho que mí me apesta tanto. Que no lleve un insecto. Que lleve un arañido. Bueno, las arañes. En general, a mí las arañes no me disgusten. Que me bien. Hombre, a ver, eh, no me presta que se, que me anden por mí... ...ni cosas por el estilo, pero esto pues, me vele y ...yo no fuego nada las arañas, me came bien... Eh, ...¿sabes por qué? Porque, bueno, lo primero, uno, porque... ...oye, pues, ¿qué fan las arañas? Pues las arañas comen otros insectos... ...bueno, otros insectos no, eh, comen insectos... ...ellos no son insectos, son arácnidos, ¿vale? Y yo qué sé, pues comen mosques... <risa> los mosques, tengo yo es una manía, los mosques tienen un poco en ellos, de verdad. Oye, yo, caeme muy mal, los mosques. Ahora que estamos, eh, bueno, entre el cambio climático eh, y estas movidas, que el cambio climático de lo que he al principio, ¿acordáis pues de toda la historia esta del efecto invernadero en el coche? Que todavía no lo expliqué, bueno, pues no tiene mucho que explicar, ¿sabéis de ahora? Que cuando da el sol en un coche... Calienta ahí dentro porque el calor no sale y viene a ser parecido a lo que a lo que pasa con el efecto invernadero. Entonces, diréis vosotros, hostia, pues entonces, a ver, si un coche como ideal a calor y no despliega un cartón de esos, que si no lleva el mensaje de no quite esto antes de empezar a conducir, pues puede en, en los Estados Unidos, por lo menos, puede demandarse a, al fabricante y, y que yo es un dolor de mi madre, pues joder, pues mira que yo jodido, pues entonces sí que voy a hacer yo cosas para parar el cambio climático. Bueno, oye, pues vale, tú mismo, yo creo, pienso que ya llegues tarde, ¿eh? Pienso que ya llegamos, ya llegamos muy tarde. Pienso que ya llegamos muy tarde y entre pitos y flotes, va a hacerse más muy tarde y no conté eh, eso que me pasa a mí con los... que me pasa a mí con aquellos insectos, esa confesión, esa confesión que debiera ser propia de... del gabinete de un psicoanalista, pero no, no, yo vengo y la cuento a la cuenta aquí en la en la cuca, la cuento en la antena y así, pues oye, mira, ¿eh? Eh, faigo como se decía eso, la, la catarsis, faigo la faigo la aquí. y con en la enantena ¿eh? ¿Eh? por eso tengo anedonia, coño, y, y por eso seguramente llevan tantos años anedonia porque soy perfectamente capaz de venir aquí sin en, sin, en, sin saber de qué voy a hablar y a la fala y fala y fala en un calles ¿eh? que tienes tú muchas muchas cosas que decir mentira, no tengo una mierda que decir todo esto que estoy soltando y es al final estoy ¿eh? diciendo algo coherente de todo esto no, <risa> y es que no va para pa absolutamente absolutamente pa Absolutamente nada sirve, sirve todo esto, qué sé yo. Únicamente esto puede ser que preste sentirlo. Vamos a suponer que haya de alguna persona que, que preste la mi voz. De alguna hay, ¿eh? Que misteriosamente me dice, ah, pues a mí enganchame la tu voz. Digo, madre del amor hermoso. Pero si... si... precisamente la, la mi voz y una de las cosas que, que menos me gusta de la de la mi persona pienso que ya una vez comenté comenté en la eh, comenté en en este tema de, de cómo bueno pues eh, fuera yo a, a una clase con chavalinos y tal y una de las cosas que, que ellos pedían para pa fomentar el autoconocimiento y era que escribieran en un papel pues una serie de cosas sobre sí mismos y una de ellas pues y era eh, que punchesan Eh, la parte de ellos que menos yo os gustaba y por qué. Eh, bueno, yo por entretenerme y por hacer el ejercicio que me hacía prestoso, pues también eh, intenté dar respuesta a todas aquellas cosas. Y en lo de qué parte de ti te gusta menos, eh, pues tuve que decir la mi voz. Eh. Tuve que decir la mi voz porque, bueno, yo tengo una voz, comentable en aquel momento y comentarlo más veces porque tengo manía, tengo una voz nasal. Que no sé si ya agradable o desagradable el tú a tú, pero por la radio no me gusta la puta mierda, como suena, joder. ¿eh? La más de la gente nunca no, no sabe cómo suena la, la soboz. Su ¿no? Ninguno sabemos cómo suena a otras personas la. No, ninguno. Bueno, mierda, ya me entendés lo que quiero decir. que la mayoría de la gente no sabe cómo suena la su voz a otras personas, porque bueno, la nuestra voz para pa nosotros mismos suena de otra manera. Lógico, a ver, porque nosotros eh, sentimos la resonancia que fa dentro de la boca atraviesa más de a, más de por la parte exterior de los yu también por, por la parte de dentro por los trompes de falopio por arriba y todas estas movidas y, y bueno pues la más de la gente no pero claro los que hacemos radio por ejemplo pues sí que sabemos cómo suena y bueno los que hacemos radio y de eh, alguna vez nos sentimos yo no siento casi nunca este programa Eh, pero bueno de alguna vez sí con todos los que llevo como para no sentir de algunos pues, en ambos si me sigue de alguno de algunos si tengo si tengo sentido y la cuestión ya es esa que, que claro pues yo siento la misma voz y veo hostia, es que no me gusta ¿eh? y una voz fea ¿eh? y una voz fea y una voz muy nasal y que yo pienso que, que queda bien en la radio yo os digo hay otras personas que que ellos gusta y que dicen joder pues no la voz está guapa está bien Yo mire, pues a mí personalmente no me gusta, no me presta la mi voz, hostia. Pues bueno, y una parte de la mi persona que no me gusta, pero que, oye, pues eh, tampoco. A ver, una cosa es que no me guste. Y otra cosa, habrá, habrá otros que digan, ay madre, con la voz tan fea que tengo, yo no falo un programa de radio, yo no falo en la radio. A mí, pues ya me la suda, ¿oíste? Yo falo en la radio y falo donde falo falta. ¿eh? No tengo, no tengo vergüenza, soy sin vergüenza. ¿Eh? soy en su vergüenza vergüenza tengo tengo poca por fortuna ¿eh? antes eh, tenía más pero claro llega un momento en el que dices tú hostia, pero pero para qué qué pasa qué es la vergüenza exactamente supongo que la vergüenza es eh, bueno pues una preocupación por, por no sé por, por la opinión de los demás una cosa así ¿na? hombre yo siempre digo también ya sabéis de la misma manera lo malo lo que menos me Eh, del mío cuerpo eh? bueno, del mío cuerpo, de las míos funciones orgánicas, podríamos decir eh, que la que bueno, pues el tema ese de la de la voz, eh, la voz gusta a mí muy poco, pero bueno, pues una cosa <coughs> que considero valiosa valiosa de mí <coughs> y se lo también más veces y Y bueno, facilitó, me da algunas cosas en la, en la vida, y la, la capacidad de empatía. Yo pienso que tengo buena capacidad de, de empatía. Entonces, bueno, empatía, ya sabéis, es ser capaz de ponerse en el sitio de los de los demás, de sentir como ellos, como ellos sienten, sentir de sentimiento, ¿eh? no de, no de no de oír, no de escuchar. Eh, la cuestión de que claro, descendí esto, joder, pues si tienes un alto sentido de la, de la empatía, si tienes una buena capacidad de empatía, eh, tenías que, bueno, pues que preocuparte más por lo que sienten otros. No, pero precisamente por eso eh, no doy mayor importancia a lo que sienten los demás, porque sí vale, sé lo que sienten. Pero una cosa allí que sepa o que que crea saber, que adivino tampoco soy, una cosa y que crea saber lo que siente en otros, y otra cosa que bueno, pues que lo considere importante, correcto, relevante. Entonces, bueno, en resumen, pues que soy un puto sinvergüenza, que no tengo vergüenza de nada, que yo por mucho que diga que tengo una voz espantosa, yo no tengo problema ninguno para pa hablar a, a través de la radio. Pues vengo, cuanto las cosas y ya la pues Cuanto cosas como, por ejemplo, esta. Yo una cosa que, bueno, pues, queda podía tener cuando, eh? Cuando aquello. Ocho años, menos, eh, seis añinos. Cuádramelo de ocho, diez, no sé. Una, una cosa así, Y, ...y todavía me acuerdo muchas veces... ...me acuerdo muchas veces con espanto... ¿eh? ...de... ...de aquel sentimiento que me... ...que me atravesó en aquel momento... ...yo cuando yo era niño... ...cuando yo era pequeño... ...supongo como la mayoría de la gente porque... ...eh... ...la mayoría de los niños son... ...muy amantes de, de los animales... ...muy amantes de la... ...de la naturaleza... ...yo... ...ya vos digo... ...yo y era... ¿eh? ...por lo menos yo llera... ...no sé si... ...bueno, pues... ...yo tengo que la mayoría igual no lleva. verdad... ...pero bueno, yo por lo menos sí que... sí que llera... ...y bueno, pues gustaba... ...me cuidar los animales... todos los animales me caen bien... ...lo que pasa que no debía yo... ...en aquel momento... ...tener asumido que... ...los insectos también lleren animales... ...oye, por cierto, no... ...ay, que no me acabo de decir... El, ...el por qué me caían bien... ...les, les arañes... Eh, ...que a mí me ven las arañes... ¿Eh? Porque las arañas comen otros bichos, otros insectos, me resulten bastante bastante más desagradables. Yo qué sé, pues les mosques, como bien decían antes, eh, abúltame un bicho muy desagradable. ¿eh? Muy desagradable, molesto, fue ruido, y, y métesete por ti, y, y estás tú todo tranquilo. Yo dije, joder, de veces, oye, doyme cuenta de... de estar yendo, sentado, eh, tranquilamente, en una butaca, yendo, y una mosca, y eso ya jode, eh, por un lado el, el ruido de la mosca, eso jode, pero por otro lado, eh, es que se te meten por ti, coño, y bien la mosca, andate por delante de los huellos, y, entre los huellos y el libro, y a posársele en una mano, y la madre que les parió. Oye, de verdad, yo tengo una manía de los mosques, oh, que no me os podéis imaginar. Entonces, claro, un bichín como la araña, joder, que come mosques. Hostia, oh, hostia, yo, yo, yo, yo, yo no me quemé mal. O oh, los mosquitos, los mosquitos es el otro animal que detesto por antonomasia. O sea, yo no tengo nada contra, contra las serpientes, básicamente, porque con poques me topé la vida, con tres o cuatro nada más. Y bueno, oye, pues aparte, de mí ¿eh? y ya está. No paso más pues, pues, nada. No tengo nada contra los rates, ...los ¿eh? Les rates, a ver, joder, no sé, un bicho tío, un mamífero, peludín, pequeño, digo yo, si a la gente gustan les les eh, yo qué sé, los esguiles o de porque porque les rates no, ¿Eh? joder, una rata, va a ser una guaronda... de alcantarilla de estos feos tal, eh, da un poco de yuyo, pero coño, mete, ¿eh? mete tú una ardilla en una alcantarilla a ver si quieres guapa también. No, pienso yo, ¿no? A ver, pero por embargo a, a los mosquitos tengo ellos una manía tremenda, ¿eh? Ya te digo, a los aguarones o a los culiebres o tal, eh, tampoco tanta, pero, hostia, pero los, a los mosquitos mucha, ¿eh? Claro, y es que los mosquitos son un horror, tú, me, tú piensas, a ver, muchos de vosotros seguramente que conocéis la experiencia esa de te has metido en una cama, ¿Mm? igual que pues verano, verano que llego cuando más mosquitos hay, te has metido en una cama tranquilamente ahí, agarrando el soñín más, más a gusto que Dios, y empiezas a sentir el... de un mosquito me cago en la ley ¿Eh? y, bueno, siéntese, pero como si fuera aquello un, un, una sirena, de verdad bueno, de verdad, que vos digo vosotros llena más el zumbido de los señales del mosquito ¿Eh? el zumbido contra el aire pero claro, como no hay ningún otro sonido un un silencio, siénteslo Y luego, y encima sabes que es lo que va a pasar. Es, hostia, eh, claro, eso oye que hay un mosquito por aquí, ¿eh? Y si hay un mosquito por aquí, pues va a buscar sangre. ¿eh? Los mosquitos chupan sangre. Son vampiros, ¿eh? chupan la sangre. Entonces, claro, va a venirte, ¿eh? va a venir a ti, cuando te has dormido, va a arrimarse a, pues, pues, a cualquier parte del cuerpo, va a pincharte, ¿eh? va a pincharte y va a chuparte la sangre. Claro, bueno, si chuparan nada más la sangre tampoco pasaba nada. Tenemos mucha sangre en el cuerpo, son son bichos muy muy pequeños. Entonces, al fin y al cabo tampoco tampoco dí a pasar nada, porque muchos mosquitos tienen que picarte para eh, para llevarte toda toda la sangre del cuerpo o provocarte una anemia. Pero ya que la No sé qué coño, bueno, el que sepa de biología de, de alguna movida de estas sabrá sabrá más bien pues, de lo que estoy de lo que estoy hablando, pero la cuestión y que claro, eh, no sé qué coño tienen, qué mierda tienen el pico y que te pica, que que después te de, pues pues un hinchazón, un, ¿eh? Una especie de de, de uticaria, picazón que es lo que más jode, jode mucho la ...la picazón que te, que te provoquen... ...les, les picaduras de mosquito ...entonces, caro, un bicho que... ...joder, que, que come mosques y que come mosquitos... ...como en un vaca y me bien, joder... ...ay, madre, acabo de pescanciarme de, de una movida... ¿eh? ...perdona que cambie de tema tan... Eh, ...ah, no, joder, pues no sé... ...no, y es que eh, acabo de pescanciarme... ...que, que esto está sonando entrecortado, ¿a que sí? Eh? ...a que si hay de alguno sintiendo, sintiendo por ahí... ...está ta de, de la de que la mi voz ¿no? la mi voz nasal fea ¿eh? suena entrecortada y eso oye porque porque este este micro tampoco tiene suelto bueno, no pasa nada agarrarlo yo fuerte con la con la otra mano y entonces no va a volver a pasar creo pienso yo viste Sabelo, no lo sé ¿no? porque a lo mejor yo pienso que eso y otra cosa ¿no? no estoy haciendo aquí un experimento con grupos control y grupos experimentales e controlando todas las circunstancias no a ver llevo una apreciación que juego sencillamente porque pues que así de que agarrando el micrófono fuerte con las dos manos Entonces no se corta, no se corta la voz. Bueno, pues de pena porque conto las cosas interesantes que estoy contando. Ay madre, cortes la voz, qué putada. Con las cosas guapes, las cosas guapes que no tienen ningún sentido. sencillamente filar y filar cosas que no tienen ninguna coherencia interna. Pues qué ansiosos. Bueno, pues yo, así a hacer esto en la radio y de algunos dirá madre de dios y ya estoy pagando por hacer eso. Bueno hombre, pues quédate tranquilo, no pagar no me paguen nada, eh, pago yo por venir aquí, por fortuna, eh, no me paguen absolutamente nada, y peor peor otros que sí que ¿eh? sí que ellos pagan y dicen, vaya ya, es mucho más grandes, enfiláis, eh, bien coherentes dentro de la miseria. ¿Eh? Si yo soy miserable esos otros, madre de Dios. sentí cualquier radio ¿eh? comercial. ¿eh? sentía los tertulianos, sentí a los opinadores profesionales. Y decime, decime, a ver si, si no dicen ellos cosas bastante más, más feas de las que puedo decir yo. Las mías pueden no tener coherencia, no tener filo. Les dije, sí, tengo unos de ellos, no, bueno, tan fila es, madre de Dios. ¿eh? Y coherente es una coherencia interna, la madre de los parió, afilada. ¿Eh? afilada y ensangrentada y bien dispuesta para matar para matar y para mancar ¿eh? para hacer daño ¿eh? ay dios mío ¿eh? e eso sí que son vampiros ¿eh? son vampiros como los mosquitos eh, y ya no hay que nos provoquen una picazón si pudieran eh, matar ven acuchillar ven a, a, a bien de ellos, ellos ¿eh? tenía que haber arañes arañes Joder, que. Que mamá. Perdón, que estaba. Eh, ta, eh, estaba mordiendo un pellejo de, de un dedo. En de concreto del deo Al dedo gordo. Eh, de, del moñín. Moñín. era, espera. Eh, moñín, padrín. Ay, no, el moñín y el pequeño. Cual era el gordo. Joder, no me acuerdo. Mandar me narices. Eh, no me acuerdo el nombre de los. De los dedos en, en aquel, el, una cosa de ella muy guapa que hay en Asturiano. El padrín, a ver, padrín y era el, el que en castellano se dice el índice. Eh, el padre de todos, el, el que se llama en el corazón. Eh, el moñín, pienso que ya era el pequeñín. Furaboyos, coño, eso ya era el, el gordo y el furaboyos. Pues bueno, eso que estaba arrancándome un, un pellejo del ¿eh? del furaboyos de, de la mano izquierda. Y ahora está sangrando la madre, el culparío, morreré por esto. Que sé yo, <risa> sería poético que morriera en Radio Cuca, ¿no? ¿Eh? Que mañana me encontraren para la mañana, porque ahora para la noche no me ido No sé qué que idea hoy... ...por venir al, al dominguero de los Ramos... ...pero hay mucho que no lo veo... ...no sé si lo veis, a darlo más tarde... ...ah bueno, pero claro, si lo veis más tarde... ...podría encontrar aquí el mio cuerpo desangrado... ...sería poético, ¿no?... Bueno, ...muerte en la... ...me el, eh, el titular... ...muerte en Radio Cuca... ...tun chun chun chun chun ...que movides, ¿no?... <risa> ...bueno, cuando estaba mordiéndome el... ...el pelleyu... ...el, el pelleyu ¿eh? de... del furaboyo furaboyos o matapiollos. Espera, furaboyos, matapiollos. Bah, oye, que no sé si el furaboyos o el matapiollos. Ay no, espera, el furaboyos y el índice y el y el matapiollos el el pulgar bueno miradlo por ahí que seguramente que lo encontráis en internet o en la de mi madre o por ahí en, en algún sitio en algún sitio seguro que que aparecen los nombres de ¿eh? de los dedos <risa> o no porque ye, a ver yo una y una pijada como otro cualquiera no tiene mucho tal pero bueno que decíamos yo eso de <coughs> De que, de que les arañes ¿eh? que a mí cambie bien porque comen mosques y mosquitos bien pueden comer también tertulianos ¿eh? podían comer también políticos, que ahora que más vamos a enfrentarnos ahí ¿eh? a elecciones a que si que si para pa los concellos que, ¿eh? que si para pa les pales autonomíes, que, que, que, que si para el reino, ¿eh? que, que si para la pa, pa Europa, ¿eh? Hostia, madre de Dios, la que nos espera. La que nos espera a ver, que a mí también sudo me la bastante, ¿eh? La que nos espera, pues, pues no sé si será mayor ni peor que que la que estamos hasta ahora no sé ya os contaré cuando cuando salga todo eso ¿eh? porque bueno en realidad no hay arañas que que comen a, a toda esa a toda esa gandalla las arañas nada más comen mosques y mosquitos y, y abundo fan les probes a fan por la más ¿eh? por la otra cosa por la que por la que a mí me me gusten y les quiero que porque son marginadas ¿eh? son marginadas todos les culpes se atribuyen a a las arañas. Cuando te pica, cuando te aparece una picadura, cuando aparece a mucha gente una picadura por ahí, por por el cuerpo, que no saben de qué bicho y asumen ahí picó una araña, Como si las arañas no tuvieren cosas más importantes que hacer, Que andar picando a la gente. Los mosquitos sí, porque quieren chuparte la sangre, ...les carranches también porque también quieren chuparte la sangre ¿eh? pero les arañes ¿eh? una araña normal joder que comen mosques, comen mosquitos qué coño papi? la araña está ocupada en en, en, en, en tejer la la la so red, ¿eh? en tejer la sotela para que para que caigan ahí los los bichos malos malos malos digo los yo porque come mal ¿eh? que caigan ahí los bichos malos y joder comelos ¿eh? Y arrimarse cuando noten la, la tensión y tal arrimarse y comelos ya está tan no ocupados en eso no N -n -n andar picando a, a gente joder hostia Uay, mucho me mucho me cabrea ¿eh? porque veo que son inocentes y que, y que la gente pues, pues, bueno eh, ensáñase con ellos, ensáñase con ellos, echen yo disculpas de todo hay una araña písala písala ¡Oh, dios pisala pisata a ti la cabeza ¿eh? yo lo que había que hacer ¿eh? bueno. Pero, ina, eh, con este aprecio que tengo yo a, a los seres vivos, quitándoles mosques y los mosquitos, quitando mosques, mosquitos tertulianos y, y políticos, quites mosques, mosquitos tertulianos y políticos, y a los demás seres vivos, amolos a todos, a esos no, los amo. pero bueno, a los, a los demás, a a todos eh, mosques y mosquitos todavía, bueno, pues tengo ahí la, la cosa de, de que tal les arañes para eh, pa comerlos eh, un poquillín dentro de lo que cabe porque cada vez con esto del cambio climático eh, hay más calor ¿Eh? Como en un coche, como en el coche, sí que no ni quitabes el, ¿eh? el, el, el, el cartón, es y ¿eh? el cartón es y despleja y podéis estrellarte. Porque la cuestión es que, claro, si no ni pones el cartón, es y ¿eh? el sol incide ahí de manera potente a través del, del parabrisas. Y como hay efecto, efecto invernadero, ¿eh? todo es y solto todo es calor. Que entra en el coche, queda allí dentro. <ríe> y luego vas a meter tal coche. Y madre de Dios, ahí dentro no hay quien pare. <ríe> y, y vas a ponerles manes en, en rival volante. Y quema. <ríe> sí, sí, sí, sí. Pasa, pasa eso. Hombre, hombre que si pasa. Digo, vos lo digo, ¿qué pasa? Me acabo con la ley. Sí, sí, sí. Y eso ya es exactamente igual que lo que pasa en el planeta. Sí, sí, sí. Estamos echando tanta a mierda al, al planeta que está pasando esas cosas. sí, pues sí claro que sí, ¿eh? y de la misma manera que no hay Dios quien entre en, en un coche, ¿eh? después de estar dando hoy el, el sol ¿eh? si no ni pusiste un, un, un parasol de esos ¿eh? un cartonín de esos para tapar el, el parabrisas, pues de la misma manera, no va, haber, no va a haber ni Dios quien esté en este, en este planeta, ¿eh? y cada vez va a haber más mosques, y cada vez va más mosquitos, y ¿sí? por el efecto invernadero, y cada vez va a haber más teturianos, sí, y cada cada vez va a haber más políticos nada seguir sí, mentira eso va a haber menos para haber menos porque vamos a morrer todos ¿eh? vamos a morir absolutamente todos oye y una cosa porque están acabándoseme la hora en no una cabeza de, de contar esa historia para, para psicoanal psicoanalítica ¿eh? ¿Eh? sí psicoanalítica no sé a ver cuánto vos yo que ya vos digo que, que los chinos me presten ¿eh? Cuando yo era niño también, es verdad que, bien, pues, pues que tenía más mios y más historias y, por ejemplo, también también daba miedo también, también las hormigas, especialmente no es hormigas que no eran hormigas coloraes, ¿eh? eran hormigas amarillas que habían a la huerta de los de los mios vuelos, y que picaban y que escocía la de mi madre aquel aquel picor y, y yo no sé si fue por eso ¿eh? aquellas hormigas desaparecieron. y después lo que había ayer era formigas negras, que no fue nada, no hacen absolutamente nada, son un animalín que yo considero también eh, fascinante, son un animalín que, bueno, pues la formiga allí, no sé, es un organismo tan extraño que allí es que admirable, admirable o, o deleznable, en el sentido ese de, bueno, pues como buen individualista que soy, es eh, rollo de, de que el individuo no cuenta en absoluto no existe el individuo dentro dentro del, del formiguero ¿eh? el individuo sacrificarse tranquilamente bueno la cuestión es que yo al córdo me tendría yo pues ¿qué? seis, ocho, ocho añinos y, y bueno, pues, estaba yo un día allí, allí sentado en, en, en la acera de, de la casuca de de, de, de los meos huelos Y, y tenía un estishore en la mano. porque andaba yo con un estishore? ¿Qué sé yo? ¿Eh? Voy a acordarme de eso. Recuerdo del otro porque me, se me quedó grabado. Bastante voy a acordarme del motivo por el que llevaba un estishore en la mano. El caso es que les llevaba y ocurrióseme estas es cosas graciosas que se ellos ocurren a los, a los niños. ¿eh? Tuvo una ocurrencia que fue. ...empezar con esas tichorias... ...había unos cuantos ...había un montonuco de, de arena, de tierra... ...yo no me acuerdo qué era exactamente... ...y ocurrióseme que... Ah, ...pues mira, qué idea tan guapa... ¿eh? ...puede ser... ¿eh? ...cortar formigas a la mitad... Y ...corté una formiga a la mitad... ...y veía cómo se meneaban las dos partes y tal... ...seguía viva... y ...entonces seguí cortando otra formiga... ...y otra formiga y otra formiga... Yo no sé, cuánto yo estaba allí entretenido cortando formigas por la mitad hasta que de repente me entró el, el vaporazo. Hasta que de repente me dije, Dios, joder, ¿qué es lo que estás haciendo? Y horrorizado. Piseales por vines formigas que, que estaban allí moribundes por culpa de, de la mía crueldad. Para ellos una muerte de lo más rápida posible corrí horrorizado a esconderme dentro de la de la casa posee la, la tesoria y después salí otra vez a ver al resto de, de los formigues y a pedíos perdón y hoy casi medio siglo después todavía me sigo acordando de aquello ¿Por qué? No tengo ni puta idea de por qué. Me gusta la posibilidad De apostarme contigo Pero contigo mi vida Yo no puedo vivir La facilidad de bailar Siempre contigo me fascina Pero contigo no puedo vivir Quiero llenarte de agua Las caderas que hagan delirios Y rayaduras suavizadas Bueno, el cantar eh, acabó un tanto abrupto, pero no fue cosa mía, ¿eh? Que acabó así, no sé no sé exactamente por qué, pero bueno. Bueno, oye, que acaba, por cierto, también nedoria ¿vale? Que ya solté bastantes baballas, incoherencias por esta noche. Eh, ¿Y era lo que traía pensado? Joder, pues si de alguno todavía duda que este programa viene sin preparar, como tuviera que preparar, tú les mamarracháis y babayáis y chorráis, que llevo dichis la, la, la última hora. Joder, el tiempo que te iba a echar. Y no tengo tiempo para andarme con tonterías, ¿vale? Oye, un beso y un abrazo a, a María, a Cabezón, a, al Polesu, ¿eh? No sé si hay de alguien más por ahí. Pero ahí el Ana Básico también me siente de ese mes en cuando. Un beso también para pa los entiendes antiguos, para el trovador, para el maniego, para... ¿Eh? Para para... Pa, pa pa... Joder, seguro que se me queda... ¿eh? gente en el tintero bueno, pues siéntolo, joder, pero sabéis que estáis todos en el mío corazón sí Ala, venga, tal yoguín. ah no, pero si esta no la canción de cerrar, madre de Dios, como andamos chaval, a ver, y yeah, esta, joder cago la puta no, de verdad, ¿qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, oye, me que que paz, que oye, la el mar que bien, madre de Dios, como anda. Como una berza, no, como el gordo entero. Oh,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 Oh yeah,